0 a 2 diario Fondo del futuro, futuro por Nacional Rock 31 minutos pasaron de la medianoche seguimos aquí en Nacional Rock haciendo diario del futuro a, dijimos ya al principio del programa dos días y un puñado de horas, ¿sí? dentro de dos días vamos a estar acá terminando un programa nos vamos a ir a dormir y cuando nos despertemos nos tomamos unos mates y ya arranca la ceremonia Y al toque arranca el primer partido que va a ser Brasil contra Croacia y, y ya estamos jugando el Mundial. No arrancó ya, perdón, ¿eh? buenas noches. Buenas noches Matías Colomati, bienvenido a este a esta mesa. Gracias, eh, yo para mí ya arrancó, eh. yo no puedo pensar en, en demasiado... Para mí ya arrancó hace varios meses igual. Sí, también, sí, igual. Claro. Para mí, yo, yo, yo lo dije creo que incluso algunas en este programa, empieza el día del sorteo, sí. cuando sabés contra quién jugás. Ya cuando sabes, por ejemplo, que vas a jugar contra Bosnia y empezás a investigar quiénes son los bosnios, dónde juega cada uno, eh, a cuál tenerle miedo... Sí. Ahí empieza a correrte ya la adrenalina. Sí, además ya está Argentina en Brasil también, ¿no? El viaje de hoy ya de alguna manera era el comienzo. A mí me, me generó mucha emoción cuando vi que Aerolíneas Argentinas eh, tuiteaba o compartía en Facebook los bolsos haciendo el check-in de, de los jugadores. Una bolsa, una, una montaña de bolsos impresionante y después mostraban los asientos con, eh, que decían Lionel Messi, sí, que decían, eso es. me generó como, ¡ay, ya está! Gran, ya pene, están gran PNT de Aerolíneas. Sí. Sí. Sí. sí, le salió todo sí. divino. Me Me encantó la fotito de todos ellos arriba del avión. Ahí la selfie. A, a muchos. Creo que no era una selfie. No, porque pues la, tienen... sacó sí, no. la sacó Tevez. Dicen Banea. eso, dicen eso. Había dos, me llamaba mucho la atención en otra foto, que en esa creo, que era que tenían anteojos de sol. ¿Por qué tenían anteojos de sol arriba de un porque avión? Son de ¿Por una porque son Porque son cancheros. Tener... Eh. No puedo ojo, creer. yo los días de, de cosas me llevo los anteojos de sol, avión. ¿Arriba del avión? Y una vez que sube y pasa las nubes, ah, y tenés la, la ventanita abierta, entra mucha luz. Eh, pero para la foto te lo sacás. Bueno, ahí es otro tema. No, sea, no seas tan... Otra cosa que me generó emoción, yo les digo, sí. cosas que me generaron emoción. Es la, la cobertura del claro, mujer por... Es Florencia como la cosa sensible humana, femenina. Eh, Evangelina Anderson compartiendo a sus hijos, saludando a papi y todas esas compartiendo cosas. compartiendo la hijos, foto todo. con sus hijos, ah, okay, eh, okay, saludando okay. a papi. como a, a mí me emociona Evangelina Anderson. Que, solamente, no hace falta que no, ponga foto hijos, de niños. No, bueno, eso, eso me incomoda me un poco, de hecho, la presencia de... Eh, ...sí, la foto de Messi... Sí. Eh, ...la verdad que... ...mañana ya van a empezar a llegar... ...los reportes de Río Janeiro... ...el entrenamiento... ...se va a empezar a discutir... ...qué equipo va a parar Sabela el domingo... ...a las 7 de la tarde cuando Argentina debute... ...justamente contra Bosnia... ...van a empezar a comentarse... ...ya una sí. vez que empiezan los partidos... ...el viernes el jueves tenemos el Brasil... ...el viernes ya tenemos partidazos... ...como España Holanda... ...y el, el sábado si no me equivoco es eh, Italia-Inglaterra Italia-Inglaterra el sábado Así sí. es, eh, la verdad, bueno una vez que arranca ya Tres partidos por día durante un par de semanas Va a estar sí. interesante sí, Y además el horario, no porque arrancan a la luna de la tarde eh, Hasta las 7 que suele ser el último turno sí. Podés ver todos los partidos Donde sí. estés, estás jugando alguna selección Tiene su gracia eso de despertarse a las 3 de la mañana Para ver un partido También. Pero en este caso disfrutemos cierta normalidad. Pregunta, ¿es Diga. tan importante el tema de las habitaciones, cómo están repartidas? ¿Por qué lo comparten tanto en Twitter? Yo lo pregunto como una aficionada de las redes sociales yo y creo demás. que lo comparten tanto porque no hay nada más ah, y hay que bien. hay que llenar okay. la manija con algo o sea no me tengo que preocupar mucho digamos no es algo en lo que no, tengo que, que poner la atención no lo que se quiere que atención. preocupar es okay. Gago que lo dejaron Solari sí debe roncar ¿Ah, sí? mucho debe roncar mucho pobre la pulga eh. Messi y el Kun están juntos por digo, supuesto obviamente linda bueno. también la fotito que del Kun y de Messi ahí el Kun es mi favorito los lindos son mis favoritos y Di María que feo pero lo banco también ¿te fijaste cuál es la selección más fachera? Y la tengo ahí, viene el Kun para... No, en general, no, no, pero en pero de general. todos los países. Ah, no. No, el, miraste en el sí, álbum sí, de el figuritas. Álbum de mi de... novio, revisé y... No, a mí me gustan los argentinos, ¿sabes? No, no. No, no, no, no, encontré otra. Sos chauvinista en el amor. Porque no los conozco a los otros, entonces como no los conozco no, me, no puedo tener aprensión, no Y también puedo... te pasa como a todas las chicas están todas locas con la vez y porque la vez y parece que ahora es Flatpit. No, ese es uno, uno de los giles que tenía anticuerpo. No, para para tampoco giles, ¿no? <risa> Pero por anteojo de Tratemoslos bien por lo menos hasta que empiecen a perder partidos. Una vez que empiezan sí. a perder partidos le vamos a decir de todo. No, no, Pero por no, ahora no, tratémoslos bien. No, no me gustó que dibuje anteojo eso en la foto. Pero bueno, no sé, sí, te dicen que Lindo. No sé, sea, tengo una amiga que supuestamente su chico es muy lindo y le dicen Pocho la vez y al chico claro. como lo sé por eso nada más, no por el verdadero Pocho. Bosnia, primer rival de Argentina, jugó ya está en suelo brasileño hace un par de días y ayer tuvo un ensayo con los juveniles del Santos. Los suplentes de Bosnia en realidad sí. le ganaron a los juveniles del Santos 5 a 1. No, significa absolutamente nada esto, pero... Ojo con el Santos. Estamos eh. estirando ojo, mantequilla ojo con el Santos, que ya ganó 5 a 1. Sí, la y debuta otra Colo-Colo, dice Gustavo Sala. <ríe> que lo mandamos a cubrir el Mundial y terminó en Francia, fíjate sí. lo antifútbol. Es, que... es una cosa de locos. Así que, pero nada, llegó que tenía el, el, el, el coso en la mano y decía, pero no, no juega Marco Zucker, sí. en, fue Ronaldo, fue a, buscar, fue a cubrir Francia 98, me sí, parece. Sí, sí, sí, la erró. 16 leer. años de delay. Así que no hay mucha... Los que, ya, lo, sí. los que no pasaron fueron algunos barras que se quedaron ya... En... Hubo un par de barras que se quedaron. Hubo también un escenario de los tiros en Belo Horizonte, un barra sí. del Inter... No, en Porto Alegre. Mm. Un barra del Inter de Porto Alegre que iba a ser uno de los equipos que iba a darle hospitalidad a, las bar... a los barras argentinas que viajaban y se ligó unos balazos. Mm. Así que no se sabe muy bien... Para calentar un poco la previa, eh, ¿no? Sí, Porque está no está pasando nada en Brasil. No, no hay marchas todos los días <ríe> contra el Mundial, sí. no pedo. Eh, y salió el Diego también a pegarle la FIFA para no perder la costumbre. Salió el Diego pegarle a pegarle la FIFA debutó en la tele el Diego, sí, volvió a la con televisión. Con Víctor Hugo, la, sí. la gran de dupla. Zurda. De surda Programa que anticipamos acá el año pasado en la columna de Ale Wall. Ale que está en este momento instalándose para a partir de mañana o pasado ya salir en vivo desde Brasil con todas las novedades del Mundial. Eh, para terminar de redondear mañana primer entrenamiento de la selección en Río de Janeiro. al eh, Uruguay también llegó. Sí. A Brasil el día de ayer con la ilusión de repetir el Maracanazo. Vangal confirmó que el partido contra España va a jugar con cinco defensores y no se puso colorado. Está muy eh, bien. Decirlo me parece bien. Sí, sí, me parece muy bien. Y saliendo del ya de lo que es el mundial, novedades que tienen que ver con la final que se va a jugar el miércoles, la sí. finalísima entre Huracán sí. e Independiente. Felicitaciones Imagino. por el ascenso, ¿eh? realmente después de un, de un año sos complicado malo, ¿eh? luchando no sos Temperley, ah, Temperley que ley, está, está ahora en, en la B Nacional. No me hables de Temperley porque... lamentablemente, lamentablemente porque yo tengo un corazoncito calamara ahí en el fondo. Sí. La, sí, sí. la sufrí. No, pero bueno, sí, eh, el, el miércoles se juega la, la final para el tercer ascenso entre Independiente y Huracán en, la, en Estudiantes. Sí, en, complicado. En la cancha de La Plata, el único de La Plata, perdón. Complicado para Independiente por realidades futbolísticas, Huracán viene en ascenso en, en levantada, para mostrar no usar la palabra sensible, y sí. <ríe> Independiente viene quedándose, Huracán no le hacen goles hace cuatro partidos. Sí, 14 que no pierde. Hace 14 que no pierde. Independiente nunca pudo ganar en el único... Independiente nunca pudo ganar con Ceballos de árbitro, que va a ser el árbitro por del favor. miércoles. Va a tenerlo complicado. por Para a favor de Independiente se puede decir que eh, en las instancias importantes Independiente Huracán lo suele tener de hijo. Cada vez que jugaron eh, definiendo algo así la historia se terminó volcando a favor de Independiente. Pero el último antecedente ya tiene dos décadas, así que sí. eh, va a ser otra historia. partido que sin duda se va a hacer apasionante y lleno de pelotazos. Sí, y es fija que es Independiente, ¿eh? Eh, vos tenés unas ganas de... No, ¿por qué? Y no sé, estás ahí... No, yo no puedo mantener la distancia mal, ojo, objetiva birde. del hecho Sos como lo, lo logra malo. Ale Wall, la verdad que no puedo. No. Sos muy malo. Eh, Bo Boca también eh, parece que está interesado en Escoco, ¿viste? porque si sigue corriendo el mundial. ¿Pasan cosas acá? Siguen pasando cosas. Sí. Mientras, todavía no arreglamos con Riquelme y ya están tratando de comer... De, de, de, de comprar de este Escoco. Nos avisan que tenemos una comunicación telefónica. No eh, Espero correr. que no se cachafás. Conocción Lo único. Digo, espero que no sea cachafapo después de lo de la última vez. Buenas noches. Hola, ah, buen. ¿Hablamos en, en español o preferís que te hablemos en brasileño? Eh, no, no, no, prefiero que hablemos eh, en, en castellano, este, porque bueno, eh Usted sabe que aclimatarse a un nuevo idioma no es sencillo, más allá de que el portugués es algo ¿Dónde está, eh, accesible. Estoy eh, en San Pablo. Eh, sí. Estamos en comunicación hace... con Alejandro Huel, aclaramos para aquellos que se lo hayan perdido, sí. nuestro columnista deportivo, que ya se encuentra en territorio brasileño reportando en exclusivo para Diario del Futuro. Llegamos hace... Digo, llegamos, Pablo, del futuro, ¿no? De todos ustedes, de algún modo, están ustedes también aquí. Sí. Eh, no hace... nos mientas, Ale. No nos mientas, no nos mientas. Estamos acá, ¿eh? Hace, hace apenas unas oritas con un poco de llovizna eh, en el residuo San Pablo, incluso una noche este, bastante fresca. Digo, va haber que acostumbrarse entre la diferencia de climas entre San Pablo, entre Río e incluso eh, lo que pueda suceder en el Nordeste, eh, ciudades a las que le ha tocado a otras selecciones, incluso selecciones europeas. Uno puede pensar incluso este, en lo que será el partido entre Argentina y Italia en Manaos. Eh, bueno, digo, San Pablo va a ser la sede en donde el jueves a las 5 de la tarde de Brasil y Croacia le van a poner eh, el puntapié inicial al mundial, que va a ser el partido eh, inaugural, con alguna duda acerca de si finalmente Dilma Rousseff, eh, la presidenta de Brasil, eh, va a eh, hablar o no va a hablar en la inauguración o si por lo menos eh, va a, a decir la, la fórmula de que queda inaugurado en la Copa eh, Mundial de la FIFA acá en Brasil. Y la pregunta es si va a hablar o no hablar, tiene que ver alrededor de todo lo que sucede este, con las protestas, este, con, con los parques en el metro, los parques en, eh, en el transporte, este, y cómo puede reaccionar en ese sentido el público brasileño bien eh, a nivel calle color expectativa eh, cómo se siente vos hasta hace poco pero pudiste está está eh, el mundial está ahí latiendo en la calle está empapado o, o todas estas protestas y todo hacen que el clima quizás sea distinto que el que uno se imagina desde acá mira eh, la verdad es que hasta acá eh, pude ver muy poco yo se ya de noche era en las 21.30, ...cuando llegamos a... Cuando a Guarulos... ...el aeropuerto de, de San Pablo... Eh, ...obviamente... Eh, se, ...se ve clima mundialista... ...en el sentido de que ves muchos hinchas... ...llegando, hinchas de Chile, hinchas de México... ...que eh, seguían para ver a su selección... ...que tiene... este ...sedes eh, en el nordeste... Eh, ...ves este, hinchas... este ...ecuatorianos... digo ...ves ese tipo de cosas... ...en eh, el aeropuerto... ...la salida de la verdad en la calle... Eh, es, está pagada es como si te dijera cualquier ciudad este una noche cualquiera no este no no no hay por lo menos allá en San pablo a la noche lo poco que pudimos ver no hay un clima mundialista lo que está muy instalado es esta discusión alrededor del mundial digo con cualquiera que hablas este me instala seguramente Digo, tenemos que mañana, mañana les digo, a las eh, 9 de la mañana aproximadamente, se va a iniciar el congreso, el 64 congreso eh, de la FIFA. Eh, mañana no va a haber atención a la prensa de la FIFA, sí el, el miércoles, el segundo día del congreso, y hay que estar atentos ese congreso porque es el congreso en el cual Blatter, posiblemente según se espera, va a decir, eh, va a adelantar que va a ser candidato a este, una nueva reelección al frente de la FIFA en el año 2015. Y les comento esto eh, específicamente en, en, en esta circunstancia. Todavía es como que todo lo que se discute alrededor del mundial todavía es colateral. ¿no? Este, para mañana no se esperan paros en el transporte, de hecho uno tiene que eh, organizarse el día de mañana y según los, lo que indican los sindicatos demás no va a haber... Eh, paro en, en el transporte eh, pero eso nos quita que no haya protestas en algunos otros puntos de la ciudad Ale, en este congreso de la FIFA tema sedes no se define, ¿no? No, eh, lo, que se, lo que se va, digamos, lo central y lo importante más allá de que discutirán cuestiones de finanzas este, y que se conocerán algunos este, balances de la FIFA, lo central es la cuestión de que eh, Eh, de qué va a suceder con Blatter a partir de 2015, se espera que vaya a ser candidato. ¿Cuál es la reacción ante eso de Michel Platini, el presidente de la UEFA, que es quien quisiera en realidad suceder a Blatter para esto? Eh, también hay otro punto, eh, no cedes este, más adelante, sino sobre las sedes elegidas, que va a pasar con Qatar 2022, en donde alrededor de eso eh, también eh, hay muchísima discusión eh, y el gobierno inglés, eh, el gobierno británico está eh, apurando para que se tome una decisión alrededor de Qatar, esto es para que se revoque la elección de Qatar a partir de las denuncias de corrupción en que hace muy pocos días el funding times eh, publicó documentos en donde este supuestamente prueba que hubo eh, coimas para eh, esa elección bueno este inglaterra que es quien quiere organizar la copa en realidad fue postulada para la copa 2018 pero quiere organizar una copa de corto plazo este presiona para que eh, se caiga la finalmente la candidatura y la sede eh, de Qatar tiene otros inconvenientes incluso, ¿no? Porque todavía no se sabe, no se sabe si puede ser en las fechas en donde se puede seguir jugando el Mundial, es decir, junio julio, o si se va a tener que correr para enero. El dolor de cabeza de Blatter alrededor de Qatar va a ser seguramente algún tema de, del Congreso. Sería la primera vez en la historia que se revoca una sede, si sí, eso terminada definiéndose, ¿no? Bueno, hay una, no, hay un antecedente Eh, que en realidad es el de Colombia en 1986. Colombia iba a ser eh, sede en 1986, eh, años antes y con los diversos frases económicos, Colombia desistió eh, de ser sede, eh, incluso se me dio dos años antes. Este, para eso estaba preparada México, México este tomó eh, la sede y fue finalmente México 86, el mundial que tanto recordamos pudo haber sido en Colombia. Eh, respecto a la selección argentina, ¿hay alguna novedad desde que llegaron a tierra brasileña, desde que pisaron tierra brasileña ayer por la tarde? Te confieso, te confieso que eh, sé eh, que que llegaron a Belo Horizonte y nada más este no digamos, eh, no no pude eh, en ese sentido digamos que estoy eh, un tanto alejado este prometo si sí, este Eh, eh, ponerme al tanto ya para desde, desde mañana Perfecto, Ale, te dejamos descansar entonces y te deseamos muchísima suerte en esta travesía que estás arrancando para vos y también para nosotros desde aquí que lo seguiremos y para la selección argentina vamos a estar hablando nuevamente seguro mañana con las novedades y vos ya más instalado ahí, y anticipando las últimas horas previas al, al Mundial de Brasil 2014, que después de tantos meses de hablar y hablar y hablar y hablar, ahora está Acá empezando. Estamos, Nico. Acá ya estamos, Nico. estamos, ahí. Dale un abrazo muy grande. Dale, abrazo para todos. Ahí. Buenas noches. Me gustaban la, la, las preocupaciones al comienzo de Alewall, ¿no? Las diferencia de temperatura entre Río, San Pablo... Y... White people problem. Qué bárbaro. Y te dejo el último dato, Manija, del Por Mundial favor. para irme. El, el vuelo de Aerolíneas Argentinas que llevó a la Selección a Brasil sí. es en 1950. 1950, año, año del maracanazo. maracanazo. Chao, me voy. Caramba.